Bienvenidos, damas y caballeros. Mi nombre es a b r a h a m Coral y quiero invitarlos a todos ustedes para escuchar la música que tú estabas esperando este 2016. Prepárese n para despegar, escuchar, bailar y alocar con los mejores del mundo. Así que pónganse cómodos y a b r ó c h e n s e los cinturones porque comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1.